muy interesante por parte de ella y que les agradezco porque la verdad que Sheila Ailara han hecho un trabajo espectacular, me han estado informando de todo con las dificultades añadidas de que yo no estoy allí eh, pero tengo que mirar mapas, bueno, tengo la gran fortuna de tener una gran memoria y me conozco muy, muy bien mi isla, entonces con pocas referencias me sitúo bastante bien pero el tema, volviendo otra vez a ese segundo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 Desconozco hasta este momento si ha habido otros artefactos que hayan caminado por la zona sur, oeste, Ui Ui, la aldea de San Nicolás,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 Ellas me refirieron de, de, pues, como que, digamos que al bajar quedó tapado por las propias geografías del terreno. o sea si quedó tapado por las propias geografías del terreno. Obviamente no está a 400 kilómetros de altura, está cerca, y como comenté antes, en mi opinión, sobre el territorio insular. El de Gardar pues, lo mismo, porque hay multiplicidad de casos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 la novena y nos llamamos. Sí, sí, es verdad, sí, pero que es un lugar fantástico, y fascinante, junto al sí, Lanzarote, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé si has ido, yo tengo la fortuna sí, de haber estado, veces. he estado, sí. Excelente. Entonces, Bruno, eh, esto es lo que ha, ha llegado hasta mí, porque hay una gran cantidad de información. Por ejemplo, he yo también colaborando con un buen amigo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 por otras personas ajenas. Eso era, que... eso era lo que te iba a preguntar yo, si eh, se si había recopilado a algunas sí. personas con otros testimonios que hubiesen sí. tenido ese avistamiento similar. Sí, lo bastante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, como ahora se ha mucho en las redes, eh, hay que mirar todo con duda, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, por ejemplo, mmm, cuando uno saca una foto, ¿esto qué hace? Pone el zoom a top, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, le, le, le he ido comentando a la gente, a Lara y a Sheila también, de que además de sacar fotos con Zoom, también una foto con, con panorámica para poder tener referencias. Por ejemplo, está en la montaña sí, y, de la y porque poder, el Zoom la distorsiona la... un poquito, ¿no? Eh, que, que la gente se cree, lo voy a ver de, desde más cerca, ¿no? Lo vas a distorsionar para que se vean más grande, es diferente. Correcto, pero es que además eh, hay otras fotos que si tienen eh, accidentes geográficos reconocibles,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 Pero pero sí, sí hay muchísimas fotos que le andan por internet, precisamente eso de que no tenga referencia, pues te pueden colar una foto de después de hace años o mira, hasta de la Unión Soviética o lo que sea. Pero estos sucesos sí son reales.